Macana La verdad es que vivo al día Que mañana viviría Que el rey de la fantasía Siempre soy Ahora No me vengan con mañana Que ya me han salido canas Esperando a esa señora Para en la esquina de hoy Y cuando la timba Sin medio me deja Y mientras la piba se pianta en un flor, la rea esperanza me canta en la oreja mañana el desquite mañana otro amor con esa palabra salí siempre entero más criolla mentira no vas a encontrar tan solo te falla con algo cabrero el hambre compadre no sabe esperar mañana macana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 Economía Declaran servicio público la telefonía móvil, internet y televisión paga y congelan las tarifas hasta fin de año. La medida fue dispuesta a través de un decreto de necesidad y urgencia a partir del cual se dejan sin efecto los aumentos de los abonos anunciados por algunas de las empresas prestadoras a partir del primero de septiembre. El presidente dijo que de esta manera se están recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. Alberto Fernández además destacó que la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que se deben preservar, por lo cual ordenó que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen. Sociedad. Coronavirus suman 6.730 los fallecidos y 329.043 los contagios en el país, Argentina reportó 214 nuevos decesos y 8.159 casos positivos en las últimas 24 horas. Son 1.853 los internados en unidades de terapia intensiva. Con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 58% en el país y del 67,1% en el AMBA. Seguridad. Caso Facundo Astudillo Castro. Encuentran más restos óseos en el lugar donde el sábado pasado hallaron un cadáver. Fue durante un relevamiento realizado por efectivos de la Policía Federal en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Serri. El procedimiento de especialistas de criminalística fue supervisado por expertos del equipo argentino de antropología forense y los restos serán enviados en las próximas horas a la capital federal para ser analizados el martes próximo cuando se realice la autopsia. Más información en telam En Telam, podés confiar.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 El derecho de vivir Sin miedo en nuestro país En conciencia y unidad Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Muy buenos días a todos. Allá en los estudios Patrick Wright nos opera Rita Fauri. Comenzamos con los saludos que son muchísimos desde tan temprano. Así es, saludamos, saludamos también a César Esquivel, asistente de producción, y a Eduardo Ragio, nuestro musicalizador de hoy. Además, Dora y Miguel de Santa Rita, Luis Cristaldo de Villa del Parque, Emilce y Martín de Lanús, Eduardo de Villamartelli, también saludamos a Gloria del Bolsón, María de Flores, claro, Carlos y Yolanda de Machovich y saludamos especialmente. Ah, Liliana, 10. ¿Por qué, Adriana? Porque hoy es su cumpleaños, pero también nos están saludando ya desde temprano nuestros amigos y colaboradores Marcela y Carlos desde Chipoleti, tempranito con el mate nos dice Marcela que nos, que nos está escuchando. Estábamos escuchando este tema precioso, Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara, que nos va a ir acompañando en esta primera hora. Tenemos un programón, hoy han estallado... Han estallado las bombas en relación a dos temas Uno, la educación a pleno, como decía Daniel Mojica por ahí haciendo posteos en Facebook Y algún testimonio, algunos testimonios también en ese sentido vibratorio Hoy vamos a escuchar a Jorge Rashid y como siempre la columna de nuestra querida licenciada Florencia Sisi Bueno, saludaste a Mirce y a Martín que están desde temprano con nosotros, Por ¿no? supuesto, desde Lanús y hoy transmitimos y recordamos a 48 años de la masacre de Trelew, 22 de agosto. Y bueno, esto no tendríamos que decirlo, pero bueno, lo volvemos a decir. Es el cumpleaños de nuestra querida Liliana Diez, que ha sido creadora y fundadora de este programa, así que les mandamos un beso grande por eh, haber traído, por ser tan buena mina y tan compañera de nosotros, pero además, y tan querida por la radiográfica, además por ser la madre de nuestras dos nietas de la vida. Así que, bueno, Daniel quería decir algo. Sí, que amamos a nuestras nietas Carmela y Amelie. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo. Dos temas muy importantes, como les decíamos. Dos eh, situaciones que han... Eh hecho pensar y han hecho expresarse a toda la comunidad educativa ha sido la renuncia eh, de Adriana Puygros dentro del Ministerio de Educación de Nación y las últimas eh, declaraciones que ha hecho la Ministra Solaculia en relación al comienzo de eh, las clases. Pero para hacer un poquito de historia vamos a escuchar lo que él... ...jefe de gobierno, acá me está apuntando Daniel por si me olvido... ...el jefe de gobierno decía en relación al inicio de clases. Empezamos Rita, gracias. Tenemos identificados en la ciudad 5100 chicos del sistema público... ...que por diferentes situaciones familiares, sociales... ...no se ha podido mantener ese vínculo. Los vamos a ir a buscar a la casa, uno por uno. Primero para entender por qué se habían desvinculado... Bueno, como les decíamos en la voz de Horacio Rodríguez Larreta, creo que en la última reunión que hubo, en la última conferencia donde siempre están Alberto, Axel Kisilov y eh, el ministro de, de la ciudad, eh, el jefe de gobierno perdón, de la ciudad eh, comentaba cuál era la idea en relación a la apertura ...de las clases y a esta situación que después les vamos a contar que ya se venía denunciando desde el 10, 16 de marzo. Así que vamos a seguir escuchándolo. Padre, madre y cinco chicos. ¿Con una computadora? Es muy difícil. La posibilidad de abrir algunas escuelas para chicos que han tenido problemas de conectividad. En esa mesa tripartita donde participan Alberto Fernández, Rodríguez Larreta y Axel Kishilov dice muchas cosas. Horacio Rodríguez Larreta después voy a pensar, a decir lo que yo pienso al respecto. Seguimos escuchando. Que puedan tener un espacio con una computadora y conectividad para poder seguir sus clases en forma virtual. En el turno, no en cualquier momento limitando la cantidad, manteniendo las distancias. Se pone de manifiesto así la intención eh, eh, el haberse dado cuenta que después vamos a escuchar a Angélica en la voz de Angélica Graciano y de Eduardo López algunas cosas que tienen que ver con estos planteos que, o estas acciones que el gobierno de la ciudad eh, porteña eh, pensó en, eh, en aclarar o pensó en solucionar. Eh, ahí está escribiendo Marcela, pero no llegó aún a, a leer lo que está expresándonos son ocho y trece. Eh, queremos decirle que nuestro equipo de trabajo se eh, está creciendo y que tenemos a la musicalización a Eduardo ragio en las noticias y en los comentarios tenemos a Emil cesalinas que consulta a fuentes oficiales generalmente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En los controles y en la operación técnica tenemos a Rita Favur. Como nuestro asistente de producción tenemos a César Esquivel que escucha siempre medios de comunicación y que nos pasa todos los días las noticias y las novedades. Daniel, ¿querías decir algo? Sí, también nos pasó alguna información sobre algo que comentó Gabriel Fernández, pero lo vamos a hablar en su contexto luego eh, durante el programa. Creo que nos quedó algo de... Horacio Rodríguez Laret, Larreta, acá lo que dice Marcela desde el, desde el sur dice que garanticen condiciones para esos sectores vulnerados, conectividad gratuita y computadoras, exponerlos al virus genera más desigualdad. Eh, no estoy segura, me parece que ya se habían terminado todos, pero ahorita si quedó alguno más de Rodríguez Larreta, lo ponemos y si no, vamos derechito al primer aviso publicitario.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 El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acordó con Coursera, la plataforma de educación virtual desarrollada por la Universidad de Stanford, el lanzamiento de una iniciativa para que 50.000 personas se capaciten de forma gratuita. Los contenidos que ofrece la plataforma abarcan temáticas asociadas a negocios, ciencias de la computación, idiomas, matemática,